Sánchez Hernández, mejor conocido como Charlie Montana, fue un músico, cantante y un gran showman de los escenarios rock and rolleros de México. Tocó con Mara y b a g o convirtiendo las canciones Hipócrita y Tu Mamá No Me Quiere en clásicos del rock mexicano. Desde pequeño fue muy rebelde, pero amaba la música. Carlos escuchaba con atención canciones de rock en inglés y en español, David Bowie, Rod Stewart, pero también Alex Lora y el Tri Souls y My Mind. Tuvo la oportunidad de entrar a Los Hoyos Funky, donde el cantante Gary del grupo Rock m o b i e All lo invita a formar su gran sueño: formar una banda de rock a lo que llamaría Perro Callejero. Mara con Charlie Montana, Hipócrita, en Radio Allegarto. Conocen a León Vago que ya tenía sus años en el rock. Hoy, 1983, en que Carlos incluye a la banda Vago y graban un disco con ayuda de Alex Lora y de Guillermo Briseño, pero los excesos hacen que este grupo no fuera tomado en serio. Carlos toma el nombre de Charlie Montana al ver la película de a l p a c i n o Scarface y comienza a destacar por el exceso de glam en su vestimenta, sobre todo por su talento para mover a la gente y contagiarlos. Charlie Montana Comara, Tu mamá te engaña, en Radio l e g a d o 1986, Toshiro Midori decide invitar a Charlie a formar parte de la banda Mara. Después, la disquera lo firma como vocalista para así comenzar la profesionalización de su naciente carrera. A través de su primera producción de Mara 1989, p i c h e r a s de Rock, la canción Hipócrita tuvo un gran impacto inmediato entre la gente y provocan altas ventas del disco. Tracklist: Hipócrita, Locura de Rock, Caderas Calientes, Aborto, El g a n s t e r Sí, Sí, Tu Novia Te Engaña, Grito de Amor. No soy un chavo disco y fantasma del rock. c h a r l i e Montana Comara, fantasma del rock, en Radio Olegarco. A nadie le importaba. Míralo era Batman y el ganero solitario. Ambros e fue a la guerra y Batman está borra. s u p a o Para 1990, Mara graba su segunda producción Esperando la Noche. Nuevamente con Charlie Montana en la voz y grabando para discos y citas n del tracklist. La cita, luna llena, caliente, noche, hotel, pinche alcohol, me gusta tu chava, ya me cansaste, niña y solo un momento. Después de este trabajo musical, la disquera Denver decide hacer un mano a mano entre David Lerma Guadaña de la banda b o s t i c y Charlie Montana, aún con Mara, a lo que la banda lo niega rotundamente. Sin embargo, Mara decide hacer una producción con los antiguos vocalistas de la banda. Con ello se da el rompimiento entre Montana y Tochino. Charlie Montana c o m a d a Luna Llena, en Radio Allegar. Pasando los años, Charlie se reencuentra con León Sosa Vago para rearmar Vago. Las cosas pasan muy rápido y Charlie se pone a componer canciones más arriesgadas que habían sido censuradas por sus compañeros de mar. Es en marzo de 1990 que entran al estudio a grabar lo que sería el álbum Suicida, una compilación de buenas canciones con una época más abierta para el rock y que penetra rápidamente en el mercado. Tracklist: Suicida, Déjame Rock and Roller, El Baile de l c o c o d i l o Mambo. Últimamente, cayendo, como las hojas. Anís, amigos del mico. Tu mamá no me quiere. Al maestro con cariño. No sabes chupar. Reina, estás bien rica y de que el amor apesta. Charlie Montana con Babo. Déjame r o c a m r o l e a r El r a d i o legal. En 1992, la banda Vago fue seleccionada como banda telonera de Guns N' Roses en México. El tema Tu mamá no me quiere comenzó a sonar en los hoyos funk, y en el barrio, en la cuadra, convirtiéndose en un éxito para el rock nacional de la banda. Vago Suicida fue uno de los discos más vendidos de la disquera Denver. Los 90 fueron un gran partiaguas del rock urbano para Charlie Montana y la banda Vago. Integrantes del disco Vago Suicida: l e o n Vago, guitarra líder, Charlie Montana, voz. Héctor Prado, batería y Sergio Alderete, bajo. Charlie Montana con Vago, tu mamá no, mamá no me quiere, no en Radio Alegre. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barba j a n Yahoo! はい。Yeah, YES! Ángeles a México empiezan los problemas y las ficciones r entre los integrantes, pues no tuvieron buenas experiencias en el país vecino. Después de aquí, Montana nuevamente fue invitado a participar con Mara, pero de igual manera hubo un choque musical con Toshiro que provocó definitivamente la salida de Charlie. Charlie Montana con Babo, cayendo en Radio Allegar. En 1996, Charlie Montana graba para discos y cintas Denver su primer disco como solista con el título Montamorfosis, contando con músicos invitados, entre ellos a Elohim Forona en la batería. Draglist, llévatela para tu casa. El burro siempre hablando de orejas. Baila, me vuelves loco. El buki de la f o n r a brillando en la oscuridad. Embriágate, la carretera del rock. Forasteros no, aviéntame tu amor. Buscándote, derramando mi corazón. Es un secreto y el blues de la desesperación. En el disco se nota un cambio total en la letra, los ritmos y en la producción musical, pasando de un buen blues a un hard rock melódico, coqueteando con un poco de gel. Charlie Montana, me vuelves loco en Radio Olegal. e n En 1997、y、sale el disco、barbaco. Todos estos años, volumen 1 y volumen 2 para discos y cintas Denver. Destacándose los temas El Vaquero Rocán Rolero y las baladas Mi terrible soledad y tocando El cielo. Tracklist del disco Todos Estos Años, volumen 1. Todos Estos Años, Vaquero Rock'n'Rollero, a d Atac, t k Mi Terrible Soledad, Bomba de Tiempo, Las Encueradas, Estoy Ardiendo, Ya No Te Quiero, Menor de Edad y Tocando el Cielo. Tracklist del disco Todos Estos Años, volumen 2. Pinche Batito, Corazones Rotos, Perdóname mi amor, por no tener a quien amar. ¿Dónde estás? Historia de Rock'n'Roll, a d Oferta y Oportunidad. Morrison Microbús, uy qué color, apachurro y tu mamá no me quiere. Charlie Montana, el vaquero rock and rollero, en Radio a l e g a r En 1999, Charlie Montana graba el disco Celo que hicieron el año pasado, que sería una recopilación de sus mayores éxitos con Mara y Vago, pero esta vez interpretados al estilo de Montana con sus músicos. Draglist, No soy un pinche cholo, La Ruby, Grito de amor parte 1, Reclusorio Femenil, De que el amor apesta, derramando mi corazón, Aviéntame tu amor, Ya no te tengo, pobre de ti, h i p ó c r i t a La Cita, Hotel y Grito de amor parte 2. Charlie Montana, no soy un pinche cholo en Radio a l e g a r 1999 sale a la venta el disco y video en vivo doble con el título Charlie Montana en vivo en el teatro Isabela Corona, contando con Sergio Alderete en el bajo y Héctor Prado en la batería, ambos ex músicos de vago con los que grabó el disco v a g o Suicida. Para 2001, nuevamente Charlie Montana con discos y cintas Denver graban la producción Doctor Hollywood, conteniendo las canciones Te necesito, bájale de huevos, yo con mi desmadre, es que te amo, parte 1 Los renglones torcidos. Lo que te sobra, bendigando amor y diosa, perdóname, o te pateado, no puedo más, y es que te amo parte de o No tiene sentido pensar. Charlie Montana, mi terrible soledad en vivo, en Radio Alegar. Ok, vamos a vender a su n a r o l a lo que cambias de cinta, Kiki. Si la gente canta padrón, si no olvides. No tiene sentido pensar. No tiene razón, ¿para qué? De lo que hubiera dado por ti Si aún estuvieras aquí <Hey. S 1> No tiene sentido pensar No tiene razón よく言うとき、ときは、ときは、っきは、ときは、ときは、ときは、と you El Barcelona para discos y cintas de m o conteniendo las canciones Tu Mirada, Ojalá Fuera Un Cuento, Pinche Pancho, Ramillete de Piernas, Dancing l u o y Sufrirás. Por eso te quiero yo, sola, no me la acabo. Dices que te vas, llegaste borracha y que me tienes así. Charlie Montana, llegaste borracha. En Radio Alegar. 私の家族はあなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であな レギュラー。 Entre la cruz, te quiero tanto, pinches marihuanos, la niña del acordeón, te han dado c h u p a n esta noche, mi amor. Regálame un sueño, estoy tan solo, tuve que perderte, necesito alguien, no me castigues. ¿Qué me está matando? Si no te gusta como soy, tuve que perder remix y no puedo explicarlo. En 2009, Charlie Montana se aventura a realizar un reality show con Exatere con el título Charlie Montana Rockstar para dar a conocer. Toda una trayectoria del g r a n Rockstar de Ciudad Nes. En 2010 se presenta en el Vive Latino con El Regreso de Mar, en donde se aclaró que sería únicamente un regreso para un par de festivales, pero no se reintegraría de nuevo a la banda. La vida después de esto para Charlie Montana cambió. Era feliz con su esposa y su hijo, pero su vida musical no iba muy bien. Por ello inicia la preparación de su disco Sobreviviente 33, que salió al mercado en el 2005 por intolerancia m u s i c a l Tracklist. Volverte a ver. Canción para Nesa. Chaparrita. Cuando te han herido. El trapecio. Elvis tenía la razón. No bajes la guarda. i Soy más peligroso que tú. Si no eres el ú n i c o Canción para un baby shower y mujer embarazada. Confesiones en el baño. Políticamente incorrecto. Y ruta 66. Charlie Montana. Canción para Nesa. En Radio Alegar. r t e h a c e n mucho ruido! もう一度、ありがとう。 皆さん。 Recuento musical de Charlie Montana, sus mejores éxitos、e、interpretados con grandes figuras del rock nacional, trans metal, Arturo u i z a r Rodrigo Levario, El a l a g a n José f o r z e de la c u n a entre muchos más. Charlie Montana y José f o r z e Pinche Batista, en Radio l e g a n remember Christinaolla guidelines Holmes Adams oland よ o ラジィトーンオディゴー ピンチェボディトンケア basilica f u ス r a de ン a b a s ズミ i c a 2017, Charlie Montana graba el disco Decreto por los Buenos t i e m p o s contando en ese trabajo con la participación de la cantante chilena Non l a f e r t que interpreta a dueto la canción Protege. Además, participan como invitados los hermanos Vega, Levitt y Jair, músicos de Radio Caos, y Gabriel Tejeda, vocalista de Perro Callejero. Draglist, Decreto por el Regreso de los Buenos t i e m p o s b a t e a d o y Vasil, Rocky Hollywood. Vete al carajo, aunque no me quieras. WhatsApp, protégeme con m o n Laferti. No me salgas con c u e n t a s Luna rota y a s t i l l a d o Versos solitarios. Tómatelo con calma, no puedo más. Protégeme versión acústica con m o n Laferti. WhatsApp, versión latina y lucha por el rock and roll. Charlie Montana, rock in Hollywood, en Radio a l e g a r o ピコちあんが食べてるおい、ビスコット、食べてる ワラマーケルロケベル パリンの楽しさ、せだためのフレ En diciembre del 2019 sale al mercado tres producciones con los títulos Proceso mi trabajo, presente mi legado y pasado mi obra para discos Yao Ñao. Una biografía musical plasmada en 42 canciones reversionadas de sus éxitos c o m o Mara, v a g o y sus éxitos como solista. Charlie Montana, La Rubia, versión 2019. En Radio a l e g r t o もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、ももう一度、もうもう一度、もう一度、もう一度、もう一う もう、あんたの声が聞ら、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、 Charlie Montana logró constituir una asociación civil de ayuda para abuelitas, niños de la calle y madres solteras. Fue seleccionado candidato a c o n s t i t u c i o n a l i s t a por el Partido de la Revolución Democrática. Es reconocido como personaje honorario del municipio de Nezahualcoyo. Y se le rinde un homenaje por ser emblema de la ciudad. Fue invitado a participar en el festejo de 51 años de t r i en la Arena Ciudad de México ante más de 2 2 mil almas. Sin saberlo, Alex Lora interpreta Tu mamá no me quiere al lado de Montana con el coro de 2 2 mil almas. La noche del jueves 28 de mayo del 2020 falleció Charlie Montana de un infarto f u l m i n a n t e dejando su gran legado musical. Le sobreviven su esposa, su hijo y sus dos hermanos. Charlie Montana. Tocando el cielo en Radio a Legato, r tan t especial mi sensibilidad y delicadeza, no te hace falta.